I don't know Inició con las batallas con que México enfrentaba, guerra interna, banca rota y la deuda no cesaba. Juárez suspendió la deuda provocando indignación Francia, España e Inglaterra han invadido la nación. México nación. requiere tiempo espero su comprensión. España puede esperar debido a vuestra situación Una prórroga ofrecemos en el nombre de Inglaterra. Los franceses nos dejamos desde que hagamos la guerra. Los mexicanos, mexicanos nos invaden, unamos nuestras fuerzas El país no necesita, olvidemos las diferencias. Los salvadores liberales tal vez no lo han entendido, aprendamos De Negrete, antes patria de partido Lorenz César envió una carta a Napoleón III Texto lleno de insultos directo al país entero Lo que él nos esperaba, gente llena de pasión Patriotismo, valentía, defendiendo a su nación Desde siempre en guerra, ganamos y perdimos Muchos hemos atacado, siempre hemos ofendido La despierta, su najez, siempre ha surgido Con hazañas y proezas, enfrentando al enemigo Que condenas todo el tiempo Nuestros enemigos son del mundo los primeros Pero vosotros los primeros hijos de guerreros Y antes de la batalla grita Zaragoza el líder Viva México Pero viva México libre La batalla y el comienzo, las turbas chocan de frente Los suavos contraatacan al ejército de oriente Que retiene la tierra, bruta fuerte el caion Alisto en bayoneta, dispara en la discreción Los contrarios atacaban, se aferraban, no paraban La defensa se esforzaba, continuaba, no cesaba La batalla La historia está en la historia y las armas nacionales ya son cubiertos de gloria La enseñanza que nos deja esta batalla en nuestra historia Olvidamos divisiones para alcanzar la victoria Un reino dividido no puede prevalecer Eso dice la Biblia, hay que empezar a creer Conocer y crecer y así juntos vencer Ser la guerra, la maldad como nación prevalecer Porque somos más los buenos, esta lucha no es en vano Dios está de nuestro lado y al pueblo mexicano Desde siempre en guerra Ganamos y perdimos Nunca hemos atacado Siempre hemos defendido Las desplazas Su lajez Siempre han surgido Las hañas y proezas Entre tan